Y producción local más que nada de la Laguna Blanca. La Nosotros Blanca. somos de la Laguna Blanca y los dulces se hacen en la Laguna Blanca, pero se distribuyen también acá en Formosa. ¿Qué tienen aquí presentando de fruto cítrico? Lo principal, dulce de pomelo, teniendo en cuenta que la Laguna Blanca es la capital nacional la del pomelo, de banana, de quinotos y después toda la gama de mamón, calabaza, zapallo, dulce de leche, banana. Bueno, y eh, ¿qué más? Y vino de pomelo. Ah, vino de pomelo. Eh, ¿qué es lo que más sale? Todo. Y en este momento se está vendiendo mucho el dulce de pomelo. ¿Dulce de pomelo? Sí, sí. ¿Acepta mucho la gente? Sí, sí, un sí. Poquito sí, sí. Agri, eh... Eh, ¿Un poquito agridulce? Ah. Sí, pero lo que a la gente más le gusta es que no le siente el gusto ácido. ¿Qué cantidad hacen ustedes de la producción, por ejemplo? Estamos haciendo más o menos 300 frascos, 300 kilos de dulce. Póngale que estamos haciendo 20, 30 frascos al día. ¿No? Sí. Y lo que más hacemos son los los jugos de pomelo y vinos en cantidad, porque nosotros fuimos los primeros organizadores de hacer vinos. Sí, vino de pomelos. ¿eh? Vino de pomelo. ¿Sale mucho? Sí, bastante. Sí. ¿Dónde hacen la decir la venta, por ejemplo, dónde la hacen aquí en Formosa Capital? No, en Laguna Blanca y también en acá en Formosa. Sí. ¿Lo llevan hacia el Paraguay por qué? No, al Paraguay nunca, no, no hasta ahora no en el paraguayino, extranjero no está preparando para bueno para hacer la las extensiones y la la producción fuera de la provincia? Sí, esa es nuestra idea. Sí. Ojalá no salga